con Rosmari Alonso. Son las nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 27 de septiembre. Elche también está con todos los que están sufriendo los graves efectos de esa erupción volcánica de La Palma. El gobierno del Ayuntamiento de Elche ha abierto este mismo lunes una cuenta solidaria con 10.000 euros para canalizar y promover las ayudas económicas para los damnificados de La Palma. El alcalde Carlos González ha señalado que esta cuenta se abre ante la preocupación expresada por una multitud de ilicitanos e ilicitanas por la situación que se vive en esa isla. Estas son sus declaraciones. Quiero poner de manifiesto la solidaridad de los ilicitanos con los vecinos de los municipios de la isla de La Palma afectados por las devastadoras consecuencias de la erupción volcánica que dura ya una semana. En estos días he recibido multitud de testimonios de preocupación y he constatado el cariño y las ganas de ayudar a los afectados por esta catástrofe natural. Percibo que los ilicitanos y e ilicitanas queremos hacer patente nuestro afecto y nuestro apoyo a tantas familias que han perdido sus viviendas, sus cultivos, su medio de vida y que ven gravemente comprometido su futuro. Y por ello el Ayuntamiento de Elche va a abrir una cuenta solidaria a favor de los afectados por el volcán y seremos el primer donante con una cuantía de 10.000 euros. Vamos a hacer una campaña de sensibilización para que la solidaridad de las empresas y de las familias que se palpan el ambiente se materialice y canalice a través de las aportaciones a dicha cuenta solidaria. Considero que sumando nuestros esfuerzos contribuiremos junto con otras iniciativas similares que están surgiendo y con el papel esencial que debe cumplir el Gobierno de España, entre todos ayudaremos a que la isla de La Palma y sus vecinos, los palmeros y palmeras, vayan recuperando cuanto antes buena parte de lo mucho que han perdido. ...pues hoy además en nuestra ronda de noticias... ...abordaremos ese pleno ordinario de mes... ...que acaba de comenzar a las 9 de la mañana... ...en el centro de congresos, al ser lunes además... ...tendremos la tertulia deportiva sobre las 10 de la mañana... ...con Paco Gómez y José Antonio González... ...y la primera hora de este programa... ...vamos a dedicarla a hablar de nuestro principal... ...motor económico, la industria del calzado... ...y sus componentes, con los responsables... ...de ambas patronales, para saber cuál es la situación... ...de estos sectores, los más golpeados... ...por las restricciones de la pandemia... ...unas restricciones que se esperan... ...seguir levantando a lo largo de esta semana... ...ante la caída de los contagios... ...el pasado viernes... ...nos situábamos en una incidencia de 53 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...seguimos muy alejados de la zona de riesgo... ...así que les invitamos a que se queden aquí con nosotros... ...en el 101.4 de Radio Marca... ...comenzamos La Glorieta... Con una, una canción evidentemente solidaria con nuestros vecinos de La Palma, a todas esas familias que lo han perdido todo, les dedicamos esta canción para recordarles que aún les queda mucho más de lo destruido. Les queda sus raíces, su isla bonita. Soeien, la distanciën me hace llorar. El sonido d'un timbre escucha, rompiendo la quieta noche, acompaña a la isa canta. cantar. Yo quisiera volver a la palma, revivir otra vez mi niñez. Al de mijne, mente wat oh, no me hebt gegeven. Als ik je niet meer me dan zal ik je niet meer vergeten. Als quien me enseñó a zie, dan zal ik je niet meer vergeten. Als Quiero volver a la palma Revivir otra vez mi niñez Encontrar el calor de mi gente Aunque vuelva a marcharme después Cuando veo una flor No me puedo olvidar Que una palmera fue Quien me enseñó a amar Quien me enseñó a querer Quien me enseñó a soñar, cuando veo una flor, no me puedo olvidar. Esa isla mía que me vio nacer, la llevo en mi alma y no la heredé. Esa isla mía que me vio nacer, la llevo en mi alma y no la heredé. Esa isla es, mía que me dio la llevo en mi alma y no la de perder. Esa isla es, mía que me dio la llevo en mi alma y no la de perder. Esa isla es, es, mía, es, mía que me dio la llevo en mi y la que me la llevo en mi alma y no la de perder. Es, no perder. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan siete minutos de las nueve de la mañana y esta isla mía, esa canción, evidentemente, va dedicada a todos los damnificados por la erupción del volcán de La Palma, pero hoy esa isla es de todos. Vamos a hablar de la industria del calzado y de sus componentes, porque ya saben ustedes que ha sido duramente golpeada por la pandemia en 2020. Se estima que cayó en un 70% la producción y podemos decir que se tocó fondo. Ahora, gracias a la vacuna, la recuperación del sector, se espera que sea rápida. Las ferias internacionales... Se han recuperado y hemos visto cómo la pasada semana se celebró la feria más importante de calzado, la MICAM, aunque con menos participantes y sin los compradores asiáticos y americanos, pero al menos es un comienzo, un buen comienzo para mejorar las cifras de un sector que se está dando cuenta que iniciar el camino de la digitalización, la economía circular o la sostenibilidad es el futuro. Pues bien, para hablar de ello contamos en primer lugar hoy con la presidenta de la Patronal Valenciana y también de la Federación Española de Industriales del Calzado, Marian Cano, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días y le agradecemos que haya hecho un hueco en su agenda, porque presidir estas dos patronales supongo que, que vamos, no tendrá tiempo para nada. María, buenos días. Muy buenos días. Bueno, la verdad que eso también es un reto. Me estoy uniendo al ritmo del sector, ¿no? Y la verdad que es una satisfacción y un reto. Sí, como tú dices, pues al final sí. son dos proyectos que requieren tiempo. Por eso, lo noto porque me cuesta ya encajar una entrevista suya ¿eh? en los programas. Marian, hemos empezado con esa iniciativa que ha promovido el Gobierno Municipal. También el Ayuntamiento de Elche ha abierto una cuenta solidaria de 10.000 euros para canalizar las ayudas. Pero supongo que su sector, el de los empresarios del calzado ya están enviando ayudas a la isla de la palma bueno nuestras empresas sabes que son muy solidarias que se han movilizado en otras ocasiones y en esta ocasión como no podía ser de otra manera también ¿no? tenemos empresas eh, ya te digo que eh, no solo porque estén trabajando en su responsabilidad social corporativa sino porque ya en el ADN de los empresarios y las empresarias estaba esa preocupación, ese sentir por la sociedad y tenemos empresas que efectivamente ya se han movilizado. Eh, nos lo demostraron las empresas, nuestras empresas de calzado nos demostraron esa gran solidaridad nada más eh, cerrarse todos los negocios y ponerse a fabricar eh, pues, batas cuando no las habían y, y equipos de protección e incluso respiradores cuando no los habían. ...para salvar vidas durante eh, los peores momentos de la pandemia... ...que fue el inicio de la misma. Marian, pero vamos a hablar de la recuperación. ¿Se tocó fondo? ¿Ahora se está recuperando el sector? Bueno, empezamos a ver la luz al final del túnel. Yo diría que es eso. Eh, efectivamente fueron, fueron unas, ha sido una situación inigualable. ¿no? Hemos vivido la crisis mayor que empresarios y empresarias que llevan ya varias décadas en el sector así nos lo han trasladado, eh, con una, una cancelación, un cierre generalizado del comercio y una cancelación de la movilidad y la vida social, con lo que ello implica para el consumo de moda. Y, efectivamente, a medida que se han ido produciendo las vacu la vacunaciones en diferentes países, la gente ha ido recuperando parte de esa movilidad y… Y bueno, pues nos encontramos ahora que venimos de la celebración de ferias y en ellas los clientes pues nos van trasladando trasladando le van trasladando a las empresas, pues bueno, que, que la última colección ha podido venderse con una relativa normalidad y eso hace tener buenas perspectivas. Antes de hablar del balance de la Mican, que es importante, la pregunta del millón. ¿Cuándo piensan ustedes que van a volver a los datos, a las cifras de exportación de ventas de la prepandemia? Bueno, nosotros desde que inició esta situación del COVID, en principio ya, ya hablábamos de tres colecciones desde, desde un inicio, porque eh, habiendo sufrido la dificultad, la imposibilidad de vender la colección de primavera-verano del 2020, sabíamos que a afectar al 21. Esto, esa misma situación se ha reproducido en siguientes colecciones y por tanto nosotros tenemos claro que hasta el 2022 empezaremos a recuperar eh, parte de, de lo perdido. Es cierto que estamos creciendo en exportaciones, esa es una realidad. Pero claro, estamos hablando de cifras comparadas a 2020, que como tú muy bien has dicho, fue un año eh, de un descenso de actividad eh, tremendo. ¿no? Entonces sí que es cierto que este año estamos creciendo en torno a un 19% en exportaciones, pero seguimos sin recuperar las cifras del 2019 y confío en que a lo largo del 2022 eh, bueno, pues podamos recuperar esa situación previa al covid Bien, pues vamos a hablar del balance de la última feria, porque han tenido ustedes, aparte de la micam han tenido también Dusseldorf. Pero hablemos de la micam porque es la principal, digamos, la madre de todas las ferias. Ha sido presencial, lo han recuperado ustedes, ha habido buena par eh, par bueno, participantes, ha habido clientes, ha habido expositores, menos que, que antes, pero los ha habido. Además, una veintena de Elche se ha recuperado. ¿Cómo...? Como ¿Qué indica la feria de Micam? ¿Qué les indica? ¿La de Madrid eh, cuándo se va a celebrar y eh, les indica que se está recuperando el mercado o han podido, ha habido mucho estocaje, ha habido muchas de las colecciones atrapadas por la crisis de la pandemia de 2020 en este 2021, en esa feria de Micam? ¿Cómo ha sido ese balance? Bueno, prácticamente con Micam estamos cerrando ya el ciclo de ferias ...como tú muy bien decías, se han celebrado gallery, se ...han celebrado ferias en París, en Estados Unidos... ...también se ha celebrado la Feria de la Moda de Madrid... Eh, ...pero como tú muy bien has dicho... ...MICAM es el punto de encuentro clave... Eh, ...ha sido eh, una satisfacción poder recuperar esa feria presencial... Eh, ...pero teniendo en cuenta que todavía seguimos con restricciones a la movilidad... ...en este sentido, MICAM era el punto de encuentro internacional por excelencia... Y bueno, ha sido una feria continental. ¿no? Sabemos que la movilidad entre Asia, entre los clientes chinos, pues no pueden venir, japoneses tampoco, americanos tampoco. Y bueno, eso era algo que ya conocían los expositores y han ido con esa mentalidad, ¿no? Con una mentalidad de una feria europea, teniendo en cuenta el alcance de la feria, pues han venido satisfechos. Satisfechos porque, bueno, tú hablabas de stock. ...esto es algo que, que, que sabemos que pasó en el comercio... ...porque estuvieron cerrados y no pudieron vender... ...pero afortunadamente es esto que ha ido saliendo... ...las empresas han vuelto a hacer un esfuerzo importante... ...por presentar novedades en la colección... ...que se trataba de presentar la colección... Eh, ...primavera-verano 2022... Y bueno, pues las primeras, eh, el primer balance que nos han hecho es, eh, es optimista, ¿no? Ahora falta, pues bueno, con ese seguimiento de la feria que siempre decimos que las ferias no son como antiguamente el punto de encuentro donde se hacían los pedidos, sí o sí, eran la feria. Ahora, eh, bueno, pues eh, es esa toma de contacto, pero los pedidos se tienen que ir en estos días. Y Milcam, yo sí que destacaría como otras ferias, pues que, que ha sido presencial, pero también ha mantenido, eh, Micam Milano Digital Show, una parte virtual, que yo creo que va a ser lo que va a suceder. Vamos a ver cómo conviven los dos, eh, la presencial y la virtual, y cómo, cómo, se, van, bueno, cómo se van compaginando para, para poder ofrecer ese escaparate eh, de las dos fórmulas. ¿Se necesitaba este balance de la Micam para um, vacunar eh, eh, con una inyección emocional a los empresarios del sector del calzado, Marian pues yo creo que no lo, no lo has podido definir mejor, ¿no? necesitábamos o sea, esa inyección de optimismo, ¿no? Porque han sido meses muy duros, eh, meses en los que las empresas eh, bueno pues se han ido manteniendo con el eh a pulmón pues, ...pues evitar expresiones en día manteniendo pulmón... ...pero ya veías eh, empresas en las que, bueno, pues empezaban a decir... oye si no empezamos a ver un poco de claridad... ...es que no sabemos hasta cuánto podremos resistir, ¿no? Entonces ha sido, ya te digo, ha sido positivo... ...que las empresas que han participado, pues eh, vengan optimistas... ...porque al final esto contagia un poco... ...y, y bueno, pues a ir poco a poco recuperando esa, eh, esa actividad que teníamos previa al COVID. Pero el sector tiene, no solo el COVID, tiene una espada de damocles encima, que es eh, esos aranceles de Estados Unidos que de, de forma provisional están paralizados hasta noviembre. ¿Qué hay de la prórroga para eh, ese incremento de aranceles? ¿Se está negociando bien? ¿Confían ustedes en, en este Gobierno y en la Comisión Euro, en la Comunidad Europea, para evitar que los aranceles entren en vigor a partir de noviembre? Bueno, pues a final de noviembre finaliza esa suspensión de 180 días. Eh, nosotros hemos retomado eh, conversaciones con el gobierno, como federación, eh, para, para que no cesen de, de insistir en esas negociaciones bilaterales con el gobierno americano. Entendemos que van por buena senda en el sentido de que al final, bueno, sabemos que esta represalia es respuesta a la tasa digital y también sabemos que en OCDE, que es donde estos temas se deberían de dilucidar en OCDE, eh, bueno, pues parece que va encaminado con los impuestos a, que hemos visto en prensa a las sociedades digitales, ¿no?, en general. Entonces, bueno, pues ahí hay un... Es cierto que una vez que se llegue a un acuerdo a OCDE, pues esta represalia es seguro, porque España eh, ya ha declarado en su tasa que, se, que armonizará a ese acuerdo que se llegue, pero tenemos un impasse que es el tiempo en que tarde en cerrarse esta negociación en OCDE, que sabemos que es un tiempo largo, porque pues estas negociaciones no se cierran de un día para otro. Entonces, bueno, nuestro interés está en que eh, esa prórroga se dé lo, a la mayor brevedad, ¿no? lo más pronto posible, y que si fuera posible, pues siguiera la, la senda de otras represalias, que el plazo no han sido de seis meses, porque es que seis meses para un sector como nuestro, que cada seis meses, como digo yo, tiene un examen, pues necesitamos que esa plaza nos dé más, eh, que esa espada de damocles deje de estar ahí cada seis meses, ¿no? que nos dé más estabilidad y confianza. Es ridículo ese plazo de seis meses, porque en estos momentos, ¿cómo están los pedidos a Estados Unidos? Porque estamos ya en septiembre. Bueno, Estados Unidos es un mercado, como te decía, hemos crecido en exportaciones, y en Estados Unidos hemos crecido, y hemos crecido bastante. Pero eh, han crecido sobre todo nuestras marcas, ¿no? las empresas que con sus marcas exportan a Estados Unidos, y pudieron arriesgar, decidieron arriesgar, ¿no? porque eh, estamos hablando de que tomaron el riesgo de que cuando ese producto tuviera que entrar en el país, pues encontraran con una medida eh, que podía perjudicarles muchísimo. Eh, no así las empresas que trabajan para marca de distribuidor, porque bueno, la decisión depende de esas, marcas, de esas marcas multinacionales americanas. Ahí sí que ha habido una pérdida de pedidos, una pérdida de pedidos que va a ser difícil recuperar y que podemos estimar en el 25%. Entonces, te, bueno, nos volvemos a encontrar en ese mismo momento. Ya tenemos marcas que ya tienen pedidos hechos, pedidos que tienen que servir en enero ...y bueno, pues las empresas van tomando las medidas... ...asumen riesgos, aseguran las operaciones... ...con lo cual pues tienen un coste mayor para esas operaciones... ...y, y bueno, pues estaremos muy pendientes... ...de lo que decían las marcas de distribuidor... ...que son las que tienen en este caso el poder de decisión... ¿no? ...nuestras marcas siguen trabajando... Eh, ...siguen confiando en el mercado americano... ...que como sabemos es el que compra el precio del par más elevado... En el que los efectos reboten en estas, en estas crisis suelen ser muy positivos y no queremos perder ahí cuota de mercado, queremos seguir estando. Por eso es tan importante que el anuncio de esta prórroga, de esta suspensión, llegue y a ser posible con un plazo más amplio. Y llegue lo antes posible para Exacto. eliminar incertidumbres que tanto daño hacen a este sector. Pero no todo es malo. También es cierto que si el sector es optimista no solo es por un buen balance de la MICAN o porque todavía eh, hay esperanzas de que se prorrogue esta paralización de los aranceles, sino hemos visto también cómo el confinamiento eh, o las restricciones a la movilidad, pues ha permitido eh, que no se deslocalice la producción, que no se nos marche la producción fuera de Elche. ¿Ustedes están, están notando una re relocalización, una vuelta a fabricar en Elche? Bueno, es cierto que en estos, momentos, en estos meses después de, del Covid todavía no se ha notado mucho porque, bueno, porque la realidad es que ha habido menos consumo de moda y por lo tanto menos producción. Pero sí que tenemos ahí una oportunidad, hay una oportunidad que, que se ha puesto de manifiesto en esta situación por el aprovisionamiento en proximidad, ¿no? porque estamos viendo, eh, en otros sectores lo estamos viendo más, ¿no? problemas de suministros, eh, problemas que también, que también estamos sufriendo con el, con el coste de los fletes, y, y, y está, estamos sufriendo estos temas, y, y bueno, pues es una oportunidad muy ligada a la sostenibilidad, porque si hablamos de sostenibilidad, el producir en proximidad es clave, ¿no? y, y en ello, en ello estamos. El futuro, sé que creo que tenemos que cerrar ya la entrevista, pero el futuro precisamente es ese, eh, dirigirnos a un calzado sostenible, a dirigirnos a esa filosofía de la economía circular, la industria del calzado y la digitalización. ¿Está preparada para ello? Eh, ayer o anteayer, el, la Generalitat Valenciana anunciaba ya eh, ventanillas únicas, no sé si usted eh, está al corriente de ese proyecto de digitalización, TOLKIC que ha puesto en marcha el Ministerio Generalitat Valenciana que a través de los fondos europeos. Eh, eh, ¿Consideran o tienen esperanzas de que se, se estén gestionando bien esos fondos europeos por parte de las administraciones públicas para que lleguen a la, al sector de, del calzado y les ayuden a dirigirse hacia un futuro eh, con garantías bueno, el, el, de éxito? Evidentemente, la inyección de fondos europeos que van a llegar es, eh, es una inyección importante. Eh, yo creo que las claves las acabas de mencionar. La clave está cómo se van a gestionar y, y con qué agilidad se va a poder hacer y, y cómo se va a trabajar para que lleguen a las pymes, porque este es uno de los objetivos. ¿no? Si queremos hablar de transformar nuestros sectores productivos, tenemos que poner el foco en nuestras pymes. La industria es una de las claves también, que estábamos hablando antes, ¿no? De lo, Lo que el COVID ha puesto en evidencia, ¿no? Que necesitamos eh, no tener una dependencia tan grande de determinados mercados y, y ahí la industria juega un papel clave y nuestra industria son pymes, ¿no? Nosotros desde la Federación y desde ABECAL estamos trabajando, haciendo el seguimiento de estos fondos. Van a ser años de convocatorias, de ayudas. Las convocatorias tradicionales, pero con fondos, con una mayor dotación de fondos. Eh, queremos que nuestros asociados estén alerta, porque luego no vamos a encontrar situaciones como la que nos hemos encontrado en el mes de agosto pasado, ¿no? que han surgido dos convocatorias de ayudas en el mes de agosto, cuando tradicionalmente están todas las empresas de vacaciones, con un plazo muy corto, porque hay que ejecutar esos fondos y porque, bueno, pues ya sabemos que nuestra Administración es muy garantista, que tiene cosas de positivas, pero por otro lado tiene cosas que garantizan muchísimo la actividad que hoy en día no se puede permitir. ¿no? Entonces, estamos despertando la alerta de nuestras empresas. Eh, no olvidemos que estos fondos van a cofinanciar, algunos serán a fondo perdido o no, pero tiene que haber una decisión inversora por parte de las empresas y ahí, ahí en ello estamos trabajando, en decirle a las empresas que estén alerta uh -huh. que aquellos proyectos de inversión que tengan, pues que pueden ser, eh, recibir una parte de ayuda y esperamos que, que se puedan aprovechar esos fondos. Pero, como tú muy bien decías, pues la clave va a estar en cómo se gestionan lo ágiles que son ...y cómo se trabaja para que lleguen... ...cómo de realistas son para que lleguen a las pymes No nos podemos encontrar con situaciones... ...como la que ha pasado con... ...con las ayudas a, a la solvencia... ...que ha habido... ...que al final, pues, eh, por ejemplo, solo se ha... Eh, se permitían... ...aquellas facturas pendientes de pago... ...cuando las empresas tienen que estar al corriente de pago... ...si no pues, el círculo que, se rompe, ¿no? Claro, eso es lo que le iba a preguntar... ...¿han llegado las ayudas a la solvencia? Sí, sí, que han llegado... ...pero, bueno, hemos visto que... Casi todas las comunidades autónomas van a tener que devolver fondos. De hecho, vemos que ya a nivel gobierno se está modificando eh, bueno, cómo se plantearon estas ayudas, porque es que, claro, las empresas eh, tienen que pagar a sus proveedores. Entonces, ayudas en el cajón, las empresas no pueden tener, eh Facturas en el cajón no pueden tener las empresas, si no, no funciona el ciclo. Entonces, bueno, pues hay que se tienen que redactar esas ayudas, se tienen que redactar atendiendo lo que es el nuestro tejido eh, empresarial y las necesidades reales. Madre mía, qué poco conocen el sector. Eh, no. En los ERTEs, ¿hay ya ERTEs? Eh, ¿Cómo está la negociación para la prolongación de los ERTEs? ¿Van a necesitar ustedes más tiempo para los ERTEs? Bueno, nosotros... Mmm... Hemos hecho uso de los ERTES, pero no, no como otros sectores, ¿eh? porque uh -huh. nuestra situación, eh, nosotros somos un sector que ya teníamos contratos fijos discontinuos, que hemos podido eh, hacer uso de, de, de esa, de esa flexibilidad que ya teníamos y que, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, nos quedamos fuera de estas ayudas a la solvencia precisamente porque no teníamos demasiados trabajadores en ERTE, trabajadoras. Pero la realidad es que los hijos discontinuos han trabajado muchísimo en transformadas, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que todavía no hemos pasado este bache, que hay sectores que lo siguen necesitando, que eh, bueno, pues se está poniendo de manifiesto que empezamos a recuperarnos, pero estamos lejos todavía de salir de, del bache y por lo tanto Se tienen que articular los mecanismos necesarios para que las empresas sobrevivan, que ahí va a estar la clave, la supervivencia de las empresas. Bueno, pues hay lo último, hay un tema de actualidad. Usted es patronal, eh, la ministra de Trabajo hace poco ha anunciado que van a derogar, lo hice en un acto de partido del Partido Comunista, que van a derogar la reforma laboral, porque de lo contrario sería un gran error. Eh, Y lo ha anunciado justo cuando el diálogo social está roto con patronal y sindicatos por esa subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo están ustedes viendo desde la patronal del calzado? ¿Con preocupación todas estas declaraciones de la ministra de Trabajo? Pues, por supuesto, con preocupación. No puede ser de otra manera. El diálogo social es clave. Y yo creo que el diálogo social, la patronal, ha hecho un esfuerzo durante estos meses para que ese diálogo social se pudiera ir cerrando, pudieran ir cerrando acuerdos. Llega un momento en el que la patronal tiene que decir hasta aquí, porque la situación, como decíamos, todavía seguimos en un momento crítico. Derogar la reforma, yo creo que desde Europa ya se han dado avisos en ese sentido, es lo que ha permitido en esta situación... Vamos, es que además eh, se, se, son instrumentos que se han utilizado durante esta situación. Entonces, eh, poner más trabas a las empresas al final pues, dificulta la, lo que hablábamos, que es la clave, que esas empresas sobrevivan. Y al final tú puedes poner el escenario que quieras si las empresas no continúan. Y es que son las generadoras de empleo, las situaciones no pueden terminar. Pues, Marian Cano lo importante es que nos quedan pocos meses para terminar 2021 y empezar el año de la recuperación. Esperemos que sea 2022 ese año que ustedes confían en poder volver otra vez a las cifras de la prepandemia. Muchísimas gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer hablar siempre con vosotros. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Bendinguta la explotación. Obre la puerta contra la explotación sexual y el tráfico de dones, chiquetes y chiquets. El 29 de septiembre en la entrada del Centro de Congresos Delch. De, de 17 a 22 horas. La libertad no aburrida de Tindre Preu. Desdones, tampoco. Regidoría de Igualdad. Casa de la Dona. Ayuntament Delch. De la Glorieta. Con Rosmari Alonso. Pues hemos llegado a las nueve y media de la mañana y tras hablar con la presidenta de la Federación Española de Industriales del Calzado, Marian Cano, vamos a hablar ahora con responsables de la patronal de la industria de los componentes. Porque tras la Feria de Mican se celebró Liniapel un día después y sí, queremos saber cómo se cerró esta feria en Milán para los componentes y maquinaria. Y para ello hablamos con el director de la Asociación Española de Empresas de Componentes, Álvaro Sánchez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Eh, ¿Cómo se cerró Línea Pel? ¿Cuál es el balance? Bueno, el balance ha sido muy positivo, eh, sorprendentemente eh, mejor de lo que nosotros eh, esperábamos, dado que veníamos arrastrando una situación muy complicada de cancelación de ferias a nivel internacional y concretamente la única feria que se había celebrado en el año 2020, eh, en octubre, y concretamente fue la feria de Línea Pel, que tuvo unos resultados pues, muy, muy, muy negativos. La cuestión está en que bueno, esta nueva edición de Línea Pele, que al fin y al cabo ya entra dentro del circuito europeo de ferias eh, de nuestro sector, pues ha, ha resultado con pues, unos resultados muy positivos. Uh -huh. eh, es casualidad que Micam también haya cerrado de forma positiva y Línea Pele también de forma positiva. ¿Esto qué está, qué, qué está significando? ¿Que hay, hay las condiciones suficientes para recuperar antes de lo previsto todo lo que... ...destruyó la pandemia? Bueno, eh, yo en primer lugar creo que tanto la feria de Micam... ...como la feria de línea Pelé ...son las ferias más importantes a nivel internacional... ...y por lo tanto eh, se da el, el hecho eh, de que ahora mismo... ...los empresarios están deseando poder volver a acudir a las ferias... Eh, ...es una realidad, eh, hemos atravesado un, una, una época, un año y medio... ...terrible, en el que no ha habido actividad comercial... Eh, sido prácticamente nula, eh, basándose fundamentalmente o apoyándose fundamentalmente en la digitalización para que las empresas pudiesen contactar con sus clientes. Y en este caso, por fin se ha podido exponer producto eh, físico para poder tratar directamente con el cliente a nivel internacional, lo cual ha conllevado pues, que, que realmente haya, haya habido un cambio importante en este sentido. Cierto es que no han sido los resultados que habitualmente se venían eh, obteniendo en ferias normales del sector, porque muchos clientes de, de diferentes zonas del mundo no han podido acudir a, a, esta, a, esta, a, estas, a estas citas, pero independientemente de ello, eh, la gran mayoría de clientes europeos y, y nacionales pues, eh, han podido acercarse a Milán y, poder participar uh -huh. en la feria de Micam y la de Línea Pele. En Línea Pele, ¿qué compradores eran los que teníamos? Eh, ¿Cuáles son los compradores europeos, los principales clientes? porque bueno, ¿Cuáles va... son los principales clientes de, de los componentes del calzado español? italiano bueno, en, en, en nuestro caso tenemos clientes de todo el mundo, pero mayoritariamente es Europa, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos también. Uh -huh, Estados Unidos, eh, que son y, los que y, no han estado el... Y el norte de África, que concretamente pues ahí podríamos hablar de Marruecos, Argelia, pero también tenemos eh clientes del Líbano, eh, de países árabes eh que, que sí que han estado presentes en la feria, independientemente de que bueno eh, hay, hay empresas eh, que venden un producto muy exclusivo y que tienen posicionamiento en todo el mundo así como clientes de Japón, incluso de China, o de o de otros países eh, como puede ser la India inclusive, pero eh, mayoritariamente en nuestro caso Nuestros clientes eh, suelen ser europeos, norteamericanos y, y algunos eh, clientes eh, asiáticos. ¿Y, y ustedes eh, con, eh, están notando que la, los fabricantes de calzado están volviendo de nuevo a Elche? A, a, ¿Están relocalizando? Bueno, más que relocalizando, lo que están eh, intentando es... Eh, Vender su producto eh, a cualquier cliente a nivel internacional, porque la situación ha cambiado mucho. Dado el momento en el que vivimos, en el que, en primer lugar, a nivel de digitalización, eh, cualquier cliente a nivel mundial tiene acceso a, a producto, los fabricantes españoles, pues indudablemente no dejan de, de pensar en, en sus empresas, en sus modelos de negocio, basados fundamentalmente en líneas de producción que, que, y en estructuras que les permitan garantizar eh, esos servicios en tiempo real y, y poder posicionar su producto en cualquier lugar del mundo para ello pues necesitan disponer detrás de una estructura sólida que les permita afrontar eh, esos eh, esas decisiones uh -huh. o esos pedidos y por lo tanto sí que es cierto que hay empresas que, que probablemente están apostando por fabricar aquí más que fuera también es cierto Que fabricar fuera se ha encarecido considerablemente, claro. eh, no solamente por las materias primas, sino también por el coste del transporte. Ahora mismo eh, lo, ya no es momento de seguir bajando precio, porque es imposible, el precio se ha bajado al máximo. Ahora es momento de empezar a subir nuevamente precios y que el que esté dispuesto a adquirir un producto, ya sea producto terminado, bien sea componente para el calzado, eh, lo compre. No hay otra opción. Claro, pues vamos a hablar de las claves del futuro para esta, esta industria, la de los componentes. Eh, ha repetido en sus dos intervenciones la palabra digitalización. No es casualidad, sí. eh, creo que es clave, fundamental. Eh, es una lección aprendida durante esta pandemia. Por eso... No es casualidad que el Gobierno valenciano este mismo, este mismo fin de semana haya anunciado que van a recibir 50 millones de euros para digitalizar 100.000 empresas en la Comunidad Valenciana. Y para dar eficacia a esta estrategia y llevarla a la práctica, pues la Generalitat ha propuesto la creación de una plataforma digital con ventanillas únicas y agentes digitales Para acompañar a las pymes en su transformación digital. Así lo anunciaba este fin de semana pues, un ilicitano que está eh, en el gobierno valenciano, Antonio Rodes, como director de, de proyectos tem temáticos. Eh, quiero ponerle sus declaraciones para que usted me haga una valoración y me diga qué es esto bueno. del plan Toolkit y si esperan que esos 50 millones de euros pues, sirvan realmente para digitalizar 100.000 empresas valencianas. Es que. Es una cifra muy importante. Vamos a escucharlo. Ha ofrecido al Ministerio una plataforma de soporte y apoyo a ese plan TULQITA, ese plan de digitalización, que consiste en ofrecerle 20 ventanillas únicas desde el eh, norte hasta el sur de la comunidad valenciana, eh, 150 agentes digitales, un plan de mentalización y concienciación a los empresarios y a los ejecutivos de las pequeñas compañías de la necesidad de transformarse digitalmente y un plan de formación también. Por lo tanto, ¿qué pretendemos? Que ese soporte, ese plan de soporte que daría el distrito digital consiga que realmente el plan toolkit y el plan que va a impulsar vía fondos europeos el ministerio consiga ser eficaz y por lo tanto mejore la productividad, mejore los salarios, mejore la renta per cápita y en definitiva mejore la igualdad en la comunidad valenciana. Bien, eh, estas eran las declaraciones que nos mandaban desde el Gobierno valenciano. ¿Ustedes tienen esperanza puesta en ese plan toolkit del Ministerio que parece que va a gestionar el Distrito Digital con esa plataforma y con esas ventanillas únicas y, y gestores digitales para llegar a las pymes, a 100.000 pymes? Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Eh, este proyecto o esta, eh, esta expresión de interés eh, eh, relativa a las ayudas económicas para la digitalización de la PyME, se lanzaron el pasado 13 de abril. El Gobierno presentó el de, en detalle el Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia y dentro de él planteaba pues, que se pudiesen proponer las diferentes eh, eh, propuestas o iniciativas o proyectos O, o ideas de interés eh, para poder eh, relanzar los sectores productivos, tanto los comerciales como los industriales. Entre ellos pues, eh, se lanzó esta iniciativa eh, Digital Toolkit, que efectivamente lo que va buscando es pues, ayudar a las empresas, apoyarlas económicamente, asesorarlas, eh, fomentar eh, la digitalización. De tal manera que eh, puedan dar un, un cambio, pueda generarse un cambio sustancial en las empresas hacia un modelo nuevo de negocio eh, basado en la digitalización. Pero bueno, esto, eh, yo no digo que sea una utopía. Es decir, a mí me parece fantástico que el Ministerio haya lanzado tantos y tantos, eh, tantas iniciativas de interés económico para poder eh, fomentar o reactivar la economía de nuestro país y entre ellas nuestra industria. ...pero no todos los sectores eh, están preparados y capacitados... ...para poder abordar un proyecto de digitalización en su totalidad. Eh, como tal, pues bueno, eh, consideramos que es muy, muy interesante... ...que, que desde eh, la Universidad Valenciana se esté fomentando este, este proyecto... ...que se ha generado, creado, que se plantea crear esta estructura... ...tanto de asesores eh, como de ventanillas únicas eh, de norte a sur... Pero bueno, a la hora de la verdad, las empresas, y poder llegar a esas 100.000 empresas, ¿eh? 100.000 empresas, que es el objetivo que se hayan fijado para poder eh, ayudarles a digitalizarse. A mí me parece fantástico, pero no sé si eso se va a lograr en, en el tiempo que ellos plantean, porque estos, estos proyectos eh, tienen que estar eh, ejecutados y justificados antes del 2023, ¿de acuerdo?, Y una empresa, para poder asumir esta, estas, eh, estos, estos proyectos o, o estas... Eh, cambios, cambios radicales en el, re, re, en el modelo requiere, de negocio. Re, claro, requiere no solamente de inversiones que tendrá que asumir propiamente la empresa y luego pues, se, se le, le serán subvencionadas, Y, por otro lado, tiene que tener una capacidad eh, importante de organización interna para poder asumir el cambio. Es decir, una empresa no puede digitalizarse de la mañana a la noche. No es lo mismo digitalizar, por ejemplo, y, y sin, sin hacer de menos a nadie, ¿eh? un, un comercio, por ejemplo, que tiene mucha complejidad, ojo, que, que una industria. ¿De acuerdo? Eh, digitalizar una industria es muy complicado. Sí. Y, por lo tanto, ya no solamente hay que digitalizar una industria, que hay que digitalizar toda la cadena de valor para que realmente sea efectivo porque yo puedo digitalizar mi organización, pero si mis empresas asociadas no están digitalizadas pues difícilmente voy a poder yo interactuar con ellas o ellas conmigo. O sea que sería Eso, muy eh, difícil trasla... que este plan llegase a las pymes bueno, de los componentes. Eh, no, no, no creo que sea difícil, pero sí que es una iniciativa porque en el caso de la digitalización habrá diferentes niveles, probablemente desde una empresa que quiera denominemos una digitalización en proceso productivo, incorporando a lo mejor, eh, pongamos el ejemplo, impresoras 3D con un sistema de software que integre rápidamente eh, todo lo que se está digitalizando o todo lo que se está fabricando eh, en 3D, Y que además quede referenciado en nuestro sistema, eh, en nuestro sistema, tanto uh -huh. contable, como en, en almacén, como en, en nuestro CRM o ERP, uh -huh. directamente para contactar con clientes o proveedores, eh, a diferencia de una gran mm, compañía que tenga pues, una estructura compleja, no solamente porque tenga diferentes módulos de producción, para que todo ello esté digitalizado. Es decir, de, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque eh, ya las empresas de por sí, eh, trabajan con sistemas informáticos, con programas eh, automatizados, que, que, que, bueno, pues que, que en la medida de lo posible pues han, han conseguido posicionarse a un nivel importante. Pues, pues, pero yeah, pero entiendo mucho. también que dentro de esas 100.000 empresas entrarán desde empresas sí claro en entrando una, un una estructura sencilla a una, una estructura más compleja, más compleja esperemos que llegue pero vamos a intentar medir ese trecho con, primero con las ayudas europeas que ya se anunciaron hace meses y eh, ustedes están viendo aparte de estos anuncios están viendo que están llegando algo que, que sí que hay ayudas europeas que ya están llegando o se están tramitando eh, no, en nuestro caso no lo estamos percibiendo, sinceramente. Vale. Eh, sí que estamos gestionando proyectos europeos, eh, sí que estamos gestionando solicitudes de ayudas, uh -huh. pero eh, dentro de, de lo que es el plan de resiliencia, uh -huh. pero, recuperación, transformación y resiliencia, pero no, no con la celeridad con la que nosotros entendíamos que se debería eh, estar gestionando. Aquí se había hablado de grandes, grandes proyectos, Y entendemos que sí que se están abordando estos proyectos para grandes multinacionales, pero no para pymes. Para empresas pequeñas no lo estamos percibiendo. De hecho, nosotros desde la asociación gestionamos algunas iniciativas, algunas líneas de ayudas, pero son aquellas líneas de ayudas tradicionales, ¿de acuerdo? Y, Para nada grandes proyectos ni, ni proyectos de recuperación y transformación y, de residuos. Y están controlando cómo se están gestionando esos fondos europeos que están llegando, eh, porque a todo el mundo les preocupa, eh, desde todos los ámbitos, les preocupa eh, de cómo se están gestionando, les preocupa sobre todo si hablamos con el partido popular, que son la oposición parlamentaria, les preocupa que eh, se creen chiringuitos. Eh, ...aprovechando esta no, llegada no, de fondos europeos. Nosotros, vamos a ver, no, no, no podemos estar a ese nivel ni podemos entrar a ese nivel... ...porque desconocemos cuáles van a ser las decisiones del Gobierno central. Hay que entender que estas ayudas o estos fondos se están gestionando desde Madrid. Y eh, las comunidades autónomas, en la medida de lo posible, pues, optarán a unos porcentajes... ...de estos fondos que ya están claramente definidos y que irán llegando eh, paulatinamente. Ahora ya han llegado unas cantidades, que se hablaba de 9.000 millones de euros eh, aproximadamente, eh, y que cerca de 20.000 llegarían en breve. Bueno, pues bien, veremos qué líneas de ayuda se definen para ello. A nivel de energía, por ejemplo, eh, pues sí que ha habido líneas definidas, pero todavía no se están poniendo en práctica, y las empresas realmente pues no están pudiendo optar a ellas. Vale. Eh, para, nosotros, para nosotros, sinceramente, pues es un brindis al sol. Vaya. Eh, creemos que los empresarios, y siempre lo hemos dicho, tendrán que salir adelante eh, por sus propios medios. Si llega alguna ayuda, bienvenida sea, pero, pero yo lo que animo es que la industria se haga fuerte en sí misma Y, y se transforme. Y los intereses y uh -huh. se transforme. Pero la transformación no, no viene de la mañana a la noche. No. La transformación es continua, tiene que ser continua. Pues sí, pero estos millones podrían ayudar si se gestionan bien. Hemos, hemos medido sí. un poco el trecho de, lo, de la, los fondos europeos que acaban de llegar, pero ¿y qué hay de las ayudas económicas, de, de las arcas del Estado?, ¿Esas han llegado a tiempo? Por ejemplo, las ayudas a la solvencia que bastante eh, susto nos dieron al dejar fuera a las empresas de componentes y de calzado que finalmente cayeron cayeron en la cuenta de que tenían que estar ustedes dentro. ¿Esas ayudas a la solvencia han llegado a las empresas de los componentes para el calzado? A ver, que a mí me, que a mí me conste no han llegado. O sea, ¿Todavía no han me, llegado? acuerdo, todavía no han llegado esas ayudas, a mí me conste. Eh, nosotros seguimos. Eh, nosotros ahora estamos afrontando nuestro plan sectorial y, y estamos ayudando a nuestras empresas. Pero ayudas directas a las empresas han llegado. Los pagos de los ERTES, eso sí, ¿de acuerdo? Pero no han llegado. Eh, han llegado algunas ayudas mínimas, ¿de acuerdo? Ayudas, pero muy pequeñas, en proporción a lo que se decía que iba a llegar. Porque había ahí unos, unas horquillas de entre. 3.000, 4.000 euros a 200.000 euros, pero luego cuando se lee la letra pequeña ¿eh? y, y se analiza realmente eh, las pérdidas que ha tenido la empresa, independientemente de que las soluciones las han modificado paulatinamente a medida que nosotros hemos ido reivindicando eh, las necesidades de nuestros sectores, concretamente en el caso de nuestro sector de componentes para el calzado, los códigos nacionales de actividades económicas, que al final no pudieron entrar todos, sorprendentemente, y lo, sí. y lo solicitamos por activa y por pasiva, porque representamos 29 eh, códigos nacionales de actividades económicas, concretamente, por ejemplo, pues la maquinaria no entró, uh -huh. la química no entró, eh, la, la, el, el corcho, la madera y la espartería no entró, Entonces, pues bueno, son, son empresas que se han visto afectadas y que por lo tanto no van a recibir esas ayudas. Y las ayudas que han recibido han sido mínimas. Vaya. ¿no? Entonces, pues, bueno, pues esa es, esa es la realidad la, es realidad. la realidad, qué cruda es la realidad. ¿Y qué hay? Porque bueno, Marian Cano, la presidenta de CICE, nos ha comentado que este mes de agosto hubo convocatorias de ayudas. ¿Qué, qué ayudas se convocaron en el mes de agosto con nocturnidad y alevosía? A ver, en el mes de no no no no lo definiría yo así. No, me, vale. parece, me parece demasiado y discúlpame atrevida la la expresión, no. Yo creo que la administración lleva unos tiempos y y lanza pues unas líneas de ayudas. Eh, no es la primera vez que ocurre. Eh, se lanzaron líneas de ayudas para apoyo a las pymes. Y concretamente, estas ayudas que tenían que ver con las de los Códigos Nacionales de Actividades Económicas, pues vencían el 29 de agosto, si mal no, creo, si mal no recuerdo, bueno. el 21 de agosto. ¿Pero si ustedes no están de vacaciones en agosto o no? Los sí, sí, sí, sí, así es, así es. Por y eso... la realidad es que, bueno, pues optaron a ellas muy pocas empresas. ¿Y eso no es nocturnidad y alevosía? Bueno, pero yo no quiero decir si es nocturnidad y alevosía. Yo yeah. lo que entiendo es que el, el, la administración tiene que tener claro que no tiene que haber unas fechas límites para solicitar unas ayudas. Claro. Yo entiendo que si hay unas ayudas y los plazos vencen en el año 2023, por ejemplo, dentro del plan de resiliencia eh, y recuperación económica, pues deberían de tener mayor eh, flexibilidad uh -huh. y, y comprender que las empresas... Eh, son muy pequeñas y no todos, primero, a no todos les llega la información eh, de la misma manera sí. y no todos los empresarios interpretan esa información de la misma manera. Por lo tanto, es conveniente que la administración sea consciente de que en estos momentos son momentos excepcionales en los que eh, se requieren pues eh, comportamientos o tomas de decisiones excepcionales y para y como tal pues hay que ayudar a las empresas por lo tanto la apertura de ventanillas únicas a mí me parece muy bien siempre y cuando eh, las doten de capacidad suficiente de recursos suficientes y eso implica tener personal cualificado suficiente para poder ayudar a las empresas Nosotros desde las asociaciones gestionamos las ayudas, claro. pero no nos dedicamos a resolver los problemas de, del sector, ¿de acuerdo? Cada empresa uh -huh. tiene unas dificultades, unos problemas, unas necesidades, y cuando salen estas ayudas nosotros lo comunicamos, lo publicamos. Además, no solamente lo publicamos a nuestros asociados, no, no lo publicamos a todo el sector. Está uh -huh. en nuestra página web en abierto, cualquiera puede entrar, verlo, consultarlo e incluso solicitarnos información. ¿De acuerdo? Sí. Y, y como tal, pues bueno, pues uh -huh. eso es algo que nosotros hacemos en pro del sector. Claro. ¿eh? Y de cualquier empresa que se acerque a la asociación para preguntar y que le podamos asesorar. Y nosotros, más ahora, por eso, en estos tiempos no, difíciles. Claro. Eh, pero, ah ¿qué ocurre? Que cuando hay fechas límite para poder solicitarlo y justificarlo, pues ahí es donde viene el problema. En claro. este caso concreto, esas ayudas tuvieron unas fechas límites. Pues no solamente de convocatoria, sino también de haya, solicitud. Esperemos que, que haya fue... ampliación, porque esto mismo se lo habrán eh, trasladado a las administraciones, el problema que ha habido y por qué ha habido tan pocas solicitudes. Pero, Álvaro, es que m, quedan aún todavía muchos temas por hablar. El sí, de sí. los eh, trabajadores. Usted ha dicho los ERTES, ha, ha, ha descrito un poco la situación, esperan poder recuperar ya en 2022 todo lo perdido. Pero, ¿cuántos ERTES piensan ustedes que se van a convertir en ERES? Bueno, yo no quiero hablar ya de, de ERTE-Seneres porque lo que estamos viendo últimamente eh, desde que nos hemos incorporado después de las vacaciones de agosto son empresas que nos solicitan bajas en la asociación por, por entrar en suspensión de pagos. Y eso implica que independientemente de que estén de, dispongan, tengan a su plantilla en un ERTE, lo que quiere decir es que las empresas han tocado, han tocado fondo. ¿Vale? Entonces, eh, para nosotros eso sí que es grave. Y es grave porque a las empresas no había que plantearles este tipo de ayudas, que aparentemente son muy bonitas. no. Lo que había que, que, que haber hecho era inyectarles liquidez inmediata para que les no se preocupe usted su problema. Lo vamos a asumir, le vamos a, a eh, presentar un plan para que usted durante un periodo de tiempo determinado no tenga que pagar impuestos para que usted pueda mantener su estructura y para que usted realmente tenga ayudas directas para poder relanzar su empresa. No eso, es no hecho, eso es lo que necesitábamos. No se ha hecho. Eso no se ha hecho. Y eso no se ha hecho, ni, ni creo que se haga. Lo de bajar impuestos tampoco. Eh, presión no, fiscal. No, ah, no, vamos no, a hablar de bajar, no, realidad, reducir no. la presión fiscal. Hombre, la... Se, ha, ¿Es se, ha bajado, se ha bajado el impuesto, sí. El impuesto del IVA eh, a la energía del 21 al 10. Eso es lo que se ha hecho. Nada más. ¿Vale? Pero eh... La, ¿cómo está afectando precisamente el recibo de la electricidad, el incremento de la electricidad a las empresas? ¿Aún eh, está agravando muchísimo más la producción o la situación? Pues una, barba, una, una, una barbaridad. Como le decía al principio, las empresas no pueden bajar más los costes, no pueden bajar más, mejor dicho, los precios. Es imposible. Las empresas han tocado fondo y ahora ya están subiendo precios porque no pueden asumir costes. Es decir, los costes que se han, que se, que se han incrementado en, en un 200%, en un 500%, en el caso, en el caso de la energía, en un, en un 40%, en algunos casos, y en algo, y, y, puntualmente, como todos bien sabemos, pues la energía se ha disparado hasta un 150%. En el caso del transporte, en, en, un, en el caso de las materias primas, en un 30, un 40% y hasta en un 60%. Y en el coste del transporte, hasta en un 500%. Eso implica que hay empresas que dicen, bueno, pues yo, eh, vale, eh, si tengo que traer un contenedor o un palé eh, de cualquier país, pues lo asumiré, pero solo tengo que repercutir al precio. Yo ya no puedo, yo ya no puedo bajar, mantener más los precios ni bajar más los precios. Por lo tanto, ahora viene un momento en el que subirá la inflación sí o sí Bien. y veremos a ver Bien. si tenemos capacidad para asumir esos precios pero ya no solamente las empresas sino también los consumidores cuántas, esa em es la realidad. ¿Cuántas empresas de componente han cerrado en el Che pues que eh, por, por el momento eh, tenemos constancia de que hay cinco empresas que, que no, no han cerrado pero sí que han entrado en suspensión de pagos veremos a ver si luego cierran ¿Vale? cinco empresas son muy pocas, oje, no, son. de acuerdo, pero eso no quiere decir que haya empresas que se estén asomando al abismo y estén analizando la situación y tengan que reestructurar sus, sus equipos. Y tenga que plantearse pues, eh, otro tipo de, de inversiones o otro tipo de estrategias eh, empresariales para poder subsistir. Ayuda, Esa es la realidad. ¿Ayuda en algo lo que estamos viviendo en estos momentos con la ministra de Trabajo, eh, que ha, se ha roto la, el, el diálogo social con patronalistas? Bueno, yo, patronal. yo, yo es que, yo es que yo entiendo que no estamos en el momento de negociar nada. Yo creo que estamos en un momento de resolver problemas y de ayudar a las empresas. Y de y poner una hoja encima de la mesa y decir, vamos a ver, si estos son los problemas, resolvámoslos, pero no nos pongamos a negociar. Eh, no, no creo que sea un momento, eh, es un momento crucial. Entonces, a mí lo que me, me, me espera es, es que se esté todavía planteando eh, el precio eh, que tienen los salarios o el precio que tienen las empresas para poder eh, conseguir negociar eh, ...unas ayudas o unos artes. ...no, no, es que no, no, no es negociable... ...es que las empresas necesitan ayuda... ...y las y la van a necesitar durante... ...mínimo dos, tres años... ...porque la recuperación no va a venir hasta el 2025... ...independientemente de que hayamos tenido una feria... ...pues que aparentemente ha resultado bastante positiva... ...entonces el problema sigue estando ahí... ...y por lo tanto yo creo que España... ...si el gobierno de España quiere darse cuenta de la situación... Tendría que plantear no un plan Tolkien, sino uh -huh. un plan de reestructuración absoluto y de decir, vale, vamos a asumir esto de, de una forma eh, eh, lógica para poder mantener puestos de trabajo y relanzar la industria. Bueno, no solamente. Si con estos proyectos uh -huh. se, plantean, se plantea que se va a lograr, pues fantástico, fantástico, Uy. pero yo por el momento no, no veo resultados. Entiende que en estos momentos, con este telón de fondo, con este diálogo social roto, la ministra haya ha dicho en un acto de partido que la derogación de la reforma laboral se tiene que hacer? Bueno, se hará, pero cuando llegue el momento. Ahora no es el momento. Ahora yo creo que no es el momento. Cuando un trabajador escucha eso, pues lo primero que piensa es que le van a despedir. ¿Por qué? Pues porque el empresario, cuando le llegue el impacto de la derogación de la reforma laboral con los acuerdos que hayan o con, con las imposiciones que haya planteado el gobierno pues el empresario tendrá que decidir y probablemente eh, intentará mantener su estructura y no despedir a nadie, pero sí puede porque el problema es que a lo mejor no puede ni despedir a la gente Por y, y despedir, despedir, la palabra despedir es, es, es muy dura. peyorativa es muy, es muy fea, es muy dura no hay que hablar de despidos, no, no, no hay que hablar de relanzamiento de la industria y de poder uh -huh. tener eh, eh, ...estar preparados para competir a nivel internacional con otros países... ...que ese es el problema, a mí el problema no es la decisión que tome el gobierno... ...yo ya desde el gobierno me fío muy poco sinceramente... ...y no confío en él absolutamente para nada... ...lance cualquier plan de actuación o lance cualquier línea de ayuda... ...yo confío en los empresarios y en la buena fe de las personas... ...y considero que aquí tenemos que definir eh, planes de actuación... ...para ayudar a la industria y a las empresas... ¿Con qué fin? Pues con el fin de que puedan volver a competir con el resto de los países inter europeos, por ejemplo, porque Italia, Italia sí que está planteando planes de actuación sólidos, Francia igual, Alemania igual, independientemente de todos los problemas que estamos viendo en prensa a diario sí. que nos afectan a todos, a unos más, a otros menos, pero que nos afectan. Pero es que cuando nosotros salimos al exterior tenemos que estar preparados para competir con países como Italia, como Francia, como Portugal, por ejemplo, sí. que se están yendo muchas producciones a Portugal. Entonces, por ejemplo, yo lo sigo diciendo siempre, el, el, la Secretaría de Comercio tiene que inyectar muchísimo dinero para la internacionalización de las empresas, para que podamos salir al exterior a volver a vender productos y posicionarnos eh, correctamente. Y eso, pues si se está pensando en que un plan toolkit de digitalización lo va a resolver, pues que venga Dios y, y que lo vea. Yo no confío Álvaro. en ello. O sea, creo que toda piedra Álvaro. se parece, ojo, ¿eh? Toda piedra se parece. Álvaro, ya no hay tiempo para más nos quedan dos minutos para llegar a las 10 de la mañana hay que poner el punto final. Solamente una duda. Eh, ¿Sabes si eh, está, las empresas están notando eh, quizá que eh, las, las compañías eléctricas estén renegociando los contratos una vez que el Gobierno les ha recortado los beneficios y estén negociando con las empresas el contrato para poder compensar las pérdidas por ese recorte o por esa medida del Gobierno? Sí, sí, a ver, eh, yo ya he recibido a título particular eh, llamadas de las empresas eh, para poder renegociar eh, contratos. solo lo están haciendo todas porque ahora se abre una competencia en el sector energético, eh, Pues, pues muy voraz y indudablemente las empresas están prometiendo el oro y el moro para firmar contratos a un periodo mínimo de un año o dos años con el objeto de que el cliente pues pues lo firme y acepte esas condiciones, ¿de acuerdo? Eh, de hecho se están planteando muchas, muchos proyectos de inversiones fotovoltaicas a las empresas para poder competir con la subida de la luz Pero independientemente de todo eso, pues bueno, veremos a ver eh, qué ocurre. Eh, eh, el, el problema de la luz es un problema a nivel internacional, eh, está descontrolado y, y ya veremos cómo termina. Pero la realidad es que sí, las empresas están, están hablando a diario con, con las empresas y con los particulares para poder intentar renegociar los contratos. ¿Y es positivo o negativo renegociar los contratos? No, qué, siempre, qué, qué, es siempre, sí. siempre es positivo buscar siempre es ventajas. Posi vale. siempre, es, siempre es positivo. Lo que pasa es que también el empresario tiene que ser consciente de lo que firma y a lo que se compromete. Eh, y el particular exactamente igual. Porque eh, uno de repente le cambian la normativa y le dice, no, y esto era antes así y ahora es asado. Y tú dices, ya, pero todo contrato firmado. Ah, pues lo siento. Vale. Ese es el problema, ¿vale? Ese es el problema. Entonces, yo no sé si, si eso ayuda mucho o no ayuda para nada. Pues Álvaro Sánchez, no hay tiempo para más. Nos hemos excedido. Muchísimas gracias y suerte para el sector de los componentes. Gracias gracias a vosotros. Un placer, como siempre. 101.4 Teleelch Radio Marca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 por la señal de Tele Elche. La glorieta comenzó a las 9 y lo hicimos dedicando el programa a la industria del calzado y de los componentes por la celebración de esas dos ferias la pasada semana tan importantes que se celebraron en Milán. La de Micam, primero, para los fabricantes de calzado y la de Línea Pele, segundo, para los empresarios de los componentes. Por eso hemos tenido hoy tanto a la presidenta ...de la patronal del calzado de España, Marian Cano... ...como al director de la patronal de los componentes, Álvaro Sánchez... ...hablando precisamente del balance de las ferias... ...de las expectativas del sector, de la recuperación del mismo... ...de la situación actual y de las amenazas... ...y de los retos de futuro y por supuesto... ...de las ayudas tanto nacionales como europeas... ...que se han destinado para digitalizar y ayudar a las empresas a salir adelante y superar esta grave crisis que ha dejado la pandemia. Y en esta segunda parte del programa, saben ustedes, que eh, vamos a abordar en unos minutos, en cuestión de segundos, pues... Eh, El partido o los partidos que disputó el Elche Club de Fútbol la pasada semana fuera de casa, ambos con derrota. Y lo vamos a analizar con Paco Gómez y José Antonio Gómez, que ya están preparados. Pero eso será en cuestión de segundos. No se 101.4 Radio Marca.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 La glorieta con Rosmaria Alonso. Bien, pues ya están ambos. Lo pueden ustedes ver por televisión, por la señal de Tele Y Ya están tanto el director de esta casa, Paco Gómez, preparado. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros. Buenos días. Ya te has colocado los cascos de radio y José Antonio González que sí. no se los coloca. Se ve que ya lleva. Va sobrado, va sobrado. <risa> <Me risa> lleva horas. Nah, nah, bueno, va sobra. no, no hace falta, ¿eh, José Antonio. <risa> Nos entendemos perfectamente y más si tenemos que hablar del Elche Club de Fútbol y de dos derrotas, qué pena sigue con esos seis puntos ¿qué le pasa al Elche Club de Fútbol? Paco, tu análisis ¿A ti ¿qué le está ocurriendo? pues que cometiendo errores infantiles en primera división es imposible sumar puntos, el Elche lo hace bien tutea a rivales europeos, muy superiores en plantilla, incluso puede ponerse por delante en el marcador ayer pudo ganar el partido, estrelló dos balones al palo, eh, pero como en Villarreal eh, dos errores uno en Villarreal y otro ayer en San Sebastián, los dos de un futbolista internacional, el chileno Enzo Rocco, condenaron al Elche y es cierto que errores se pueden tener, pero claro, cuando tienes cuatro en siete partidos y dejas de sumar cinco puntos, pues eso te condena y la verdad es que es una pena porque ayer el Elche pudo perfectamente empatar en un campo dificilísimo, de hecho en la historia el Elche nunca ha ganado allí en primera división y a pesar de que pudo incluso ganar, y lo justo podría haber sido un empate, porque insisto, estrelló dos balones en la madera y tuvo opciones para, para sumar, pero ese error a falta de ocho minutos para el final del partido te condena, es un error eh, gravísimo en primera división, es un balón franco para el defensa, que solo tiene que saltar para despejarla, y lo que hace es duda, intenta peinarla para que la coja el portero, y lo que hace es dejársela, al delantero que aprovecha el regalo y, y marca. Eh, en Villarreal pasó algo parecido, intentó regatear siendo el último defensor, se la quitaron y se convirtió en el 2-1 del Villarreal. Bueno, esto en primera división se paga porque los delanteros de primera son buenísimos, tienen mucha calidad y ayer se demostró. Es una pena porque el Elche está haciendo partidos, compite perfectamente, pero en errores graves, puntuales, lo tira todo por la borda. Paco ha dicho eh, que esto ha sido un error de la defensa y que en primera los delanteros son de primera ca eh, categoría y no perdonan. Bien, ¿El Elche qué delanteros tiene? ¿No aprovechan los errores del rival, José Antonio? Bueno, no se trata de los delanteros que tiene el Elche, Ross. El problema es que cuando tú dejas a delanteros rivales como los que ha mencionado Paco, en ocasiones tan claras de gol a través de errores, incluso la mayoría no forzado, ¿no? porque son acciones, eh, decía Fran Escribá, por ejemplo, después del partido en la cerámica, en esa salida de balón fallida de Enzo Rocco, que le costó el 2-1 al equipo ilicitano, eh, que son acciones que no se pueden entrenar, no puedes poner a un central profesional a, a practicar la salida de balón eh, o a despejar balones, ¿no? como fue lo que sucedió ayer. El problema es que no sabemos si es un exceso de confianza de los futbolistas o, o, o por ejemplo, en la acción de ayer que, que Enzo Rocco duda, no, no sabe muy bien qué hacer. Eh, pero son al final fallos individuales que, que echan por tierra, pues todo el trabajo colectivo tan bueno que había hecho el equipo durante esos partidos. Y estamos hablando de que llevamos siete jornadas y el Elche ha cometido ya cuatro errores garrafales que le han terminado costando unos puntos importantísimos. Y llevamos ya tres partidos consecutivos. Es decir que hay que intentar eh, corregir eh, estos fallos porque eh, son muy importantes. ¿no? Vale, pues si esa es la tónica, ¿qué está pasando, Paco? ¿Crees tú que los errores pueden tener un factor que los provoque? ¿Hay nervios en el banquillo? ¿Hay nervios porque la titularidad no está clara? ¿Porque hay demasiados jugadores y a lo mejor salen al terreno de juego sabiendo que no eh, tienen garantizada esa titularidad? ¿Qué está pasando? Nervios nervio no hay ni en el banquillo ni en los jugadores que salen porque los que salen hay nueve fijos titulares que se saben titulares y tienen esa confianza. Lo que está sucediendo es que yo creo que Fran Escriba de, debería coger el bisturí y entrar en profundidad a hablar con los defensas. Eh, vale. Dice Fran Escriba es que los errores individuales no se entrenan. Bueno, no se entrenan, pero sí se pueden evitar. ¿Cómo se pueden evitar? Diciéndole a un defensa que si es el último jugador ...del equipo no arriesgue la salida de balón, no arriesgue a regatear porque se la pueden quitar. Puede arriesgar un centrocampista y un delantero porque si se la quitan hay más compañeros por detrás... ...para enmendar su error. Pero el último defensa es, es evitable, no debe arriesgar en la salida, a menos que lo tenga clarísimo. Y no es el caso. Y luego falta contundencia. Ayer, minuto 81, después de todo el buen trabajo que hizo el equipo para no salir derrotado del Estadio de San Sebastián, del Real de Arena, en ese balón no tienes que tener dudas. Ante la duda, despejas. La tiras arriba, fuera. O sea, no te compliques, no intentes ceder al portero, porque tienes a un internacional al lado, que se llama Oyarzabal, que es el mejor jugador de la Real, se la entregas y, claro, hace lo que tiene que hacer, marcar. Entonces, Escribá debería entrar en profundidad, hablar con los defensas, porque ahora se le genera una situación muy complicada. Puede entrarle al Elche el síndrome del Canguelo, eh, defensivamente van a estar pensando a ver en qué minuto llega el error porque llevamos tres últimos partidos, tres errores que le han costado cuatro puntos al Elche entonces eh, vamos a ver si puede evitarlo y en el caso particular de Enzo Rocco que un futbolista de su categoría cometa dos errores en dos partidos consecutivos en cuatro días no es normal, yo creo que debería hablar con él, incluso le debería dar un descanso porque el futbolista es humano y yo creo que tiene que estar muy tocado anímicamente eh, por, él sabe que por su culpa por dos errores el Elche ha perdido dos partidos que pudo al menos empatar entonces aunque los errores individuales dice Escriba que no son entrenables pero ahora más que nunca tiene que ejercer de psicólogo hablar con la defensa pedirles contundencia que no arriesguen la salida de balón y hablar en especial con Enzo Rocco pues para intentar que el chaval mmm, se tranquilice Y sobre todo, pues eh, salga otro compañero que a lo mejor ahora mismo no tenga esa falta de confianza por los errores cometidos. Pero, ¿cómo está Escriba, José Antonio? Eh, ¿Crees? Eh, lo digo por, porque ha estado en el punto de mira, por las declaraciones que hizo tan polémicas contra el árbitro del Villarreal, eh, que si lo van a sancionar, que si no lo sancionan. Escriba, está nervioso. Quizá también los errores haya sido porque él no está donde tiene que estar, eh, no, mentalizando el... o a sus jugadores de que los errores se, se pueden superar nervioso, no, él estará muy enfadado porque es un entrenador muy metódico que trabaja mucho los partidos eh, que analiza muy bien a los rivales que tiene muy claro que, que su equipo lo, lo dijo durante las previas de estos partidos tan difíciles que para eh, conseguir puntuar y dar la sorpresa en estos estadios contra estos rivales, el Elche tenía que ser valiente, como así vemos que lo ha sido no, ¿No? en estos dos partidos contra el Villarreal y la Real Sociedad, pero Escribá está enfadado porque al final ve que El Elche, que es eh, un equipo eh, limitado respecto a los equipos que tiene delante, pues si haces este tipo de concesiones eh, te estás echando piedras sobre tu propio tejado. ¿no? Pero Fran Escriba está convencido de que el equipo va a volver a sumar puntos cuanto antes. Ahora el próximo partido es el domingo a las 2 en el Martínez Valero contra el Celta de Vigo que tiene que jugar esta noche ante el Granada y vamos a ver si ahí el, el equipo vuelve a recuperar la solidez defensiva eh, porque bueno, ayer no todo fue malo, no lo ha comentado Paco. El Elche mm. le generó ocasiones a un equipo como la Real Sociedad que, que prácticamente no ha encajado goles esta temporada y que está en una racha buenísima se ha colocado segundo en el campeonato, pero es verdad que hay que recuperar la solidez defensiva que, que el Elche no ha perdido tampoco porque los rivales hayan sido mucho mejores que él, no, la ha perdido por esos, por esas concesiones que está teniendo atrás, es decir, eh, que esto, la solución es volver a construir la casa eh, desde los cimientos, no, defendiendo bien, siendo un equipo unido. Y yo estoy seguro de que el equipo va a volver a ir hacia arriba. ¿Cómo, cómo planteó, Estival? Respecto a lo que has dicho del árbitro, sí. decir que en la previa, en la rueda de prensa antes de este partido, pidió disculpas Ajá. al colegiado. Eh, dijo en pocas palabras que lo que había dicho tenía razón, pero que quizás se excedió acusando al colegiado. No sé si eso claro. servirá como para evitar la sanción. Eh, pero por lo menos suaviza un poco eh, su mensaje. Claro, claro, porque se le sancionaría por haber declarado que arbitró con mala fe. Sí, que mala el, fe ¿no? él, sí, él criticó al árbitro, o le acusó como queramos llamarlo, de que la acción, no arbitró el partido, sino que la acción puntual que debió favorecer al Elche con la expulsión del jugador del Villarreal, eh, todo el mundo vio que era segunda amarilla y expulsión, y el árbitro actuó de mala fe, lo dijo tal cual, ¿no? Entonces, en la rueda de prensa del pasado sábado dijo que eh, pedía disculpas al colegiado si se había sentido ofendido o algo así, aunque su mensaje, lo que quería decir, él lo tenía claro y lo dijo. Y yo estoy completamente de acuerdo con el mensaje de Escribá. Otra cosa es que ahí no fue inteligente o estaba en caliente eh, y se excedió en, en la crítica. Bueno, no, <coughs> tuvo otro error. Escribá, fue un error decir eso del árbitro. Porque, lo digo, porque, uh -huh. ¿qué ejemplo da a los jugadores? Eh, ¿Nos han salido jugadores protestones? No, no, no, el no. Lo que pasa es que lo que hace Escriba eh, a lo largo de una liga lo hacen muchos entrenadores. Ah, sí, eh, sí, ¿Pero eh, son sancionados? Eh, pues, la mayoría sí, la mayoría sí. De hecho, el año pasado al entrenador del Cádiz lo sancionaron con cuatro partidos, pero no, al final no cumplió la sanción. Pero lo que quiero decir es que muchas veces está ese dicho castizo en español de que el que no llora no mama y el que no critica no se hace oír y a veces... No digo que sea bueno, pero es importante que un entrenador o que un jugador o un presidente eh, públicamente salga a quejarse si ve que varios partidos está siendo perjudicado, pero que lo haga de manera inteligente para no ser sancionado. Escriba, yo creo que estaba caliente, a pesar de que es un hombre frío, por eso me sorprendió y quizás bueno, en, en esa crítica se excedió. Lo podemos entender porque ah. encajar cuatro goles, eh, supongo que eh, en el Villarreal contra el Villarreal, mm eso supongo que, que vino porque también eh, todos se derrumbaron Él claro, a, criticar... a partir de ese momento con empate a uno no es lo mismo jugar con uno más el Elche debió jugar con uno más es que no te van a caer ni cuatro ni tres yo estoy seguro que el partido hubiera sido totalmente distinto y el Elche podría haber ganado ese partido entonces por eso está caliente ¿no? lo del 4-1 yo creo que al final es una anécdota perder y vas a perder igual porque cuando llega el segundo eh, tras esa jugada ya todo se derrumba como tú dices Pero bueno, mmm, pero yo pero creo... que perder por cuatro, eso también pudo haber, también... A ver, eh, duele, duele más. A ver, a duele... La moral del equipo. duele más perder por cuatro que por dos. Claro. Al final pierdes, pero es cierto que duele más perder por cuatro que por dos y el que no ha visto el partido y no ha visto ese fallo, pues eh, puede pensar que ha sido un repaso contundente y que te han sometido, no fue así. Pero bueno, yo creo que eso es agua pasada, que la sanción podría caer, pero que él intentó suavizarlo pidiendo disculpas al colegiado eh, y en esa rueda de prensa eh, hubo declaraciones del entrenador de la Real Sociedad hacia el Elche Club de Fútbol. Eh, ¿Valoró la calidad del rival o no dijo nada? Pues la verdad, Ros, es que ayer al final no la escuchamos porque empezó hablando en vasco, se tiró ah. bastante <ríe> tiempo y Manuel Alguacil <ríe> analizando lo que fue esa victoria contra el Elche. Eh, pero Yo. bueno, sí que dijo Imanuel en la previa que el Elche era un equipo era uno de esos equipos en primera división que debería tener más puntos por lo hecho sobre el terreno de juego de los que tenía, ahora mismo el equipo licitano se ha quedado con seis, ya está metido en esa parte baja de la tabla y vamos a ver si, si consigue remontar el vuelo con el próximo partido en casa Yo la he escuchado esta mañana, la rueda de prensa no me ha tragado los 15 minutos en Vasco pero sí habían un par de respuestas en castellano en las que valora el buen trabajo del Elche eh, y dice incluso que podía haber el Elche ganado el partido porque esos dos balones al palo, si entran, se ponía por delante el Elche, que valora el buen trabajo de, del equipo y que, bueno, pues ellos ganaron por, por ese error, por la calidad individual de Ollar Zabal y también, decía, de, por el empuje del público. Fueron casi 24.000 aficionados en, en San Sebastián los que se dieron cita. Eh, pues que tome ejemplo la afición, porque este domingo se juega en casa. Eh, ¿A qué hora has dicho, José Antonio? A partir de las 2. O sea, a, a las hora 2 de, 2 de la tarde. A las 2. Vaya. Y los dos próximos partidos a las 2 a las 2 de la tarde. Bueno, hora asiática. Vaya, qué hora. Más, más... Es que ese horario lo ponen para máxima audiencia de China, de, ah. de Asia, porque como se quiere exportar el fútbol español, pues eh, lo ponen. Lo que pasa es que lo normal es que esos partidos sean los del Madrid, el Barcelona, que son los que tienen más tirón allí en no Asia. No es lo ¿no? normal, Paco, ¿sabes Pero, que peña? pero es que, Exacto, hay peña en, en China. Y lo que se quiere es exportar no solo a los grandes transatlánticos, ¿no? también a los menos potentes y bueno, pues en este caso eh, se van a ver en los países asiáticos a estas horas, allí son las 9 o las 10 de la noche hora prime time para ver estos partidos de fútbol, porque allí hay mucho seguimiento de la liga española, de la premier inglesa. Y les gusta mucho el fútbol español. Hemos llegado incluso a poner a, a varios asiáticos cantando el mucho else. Sí, sí, sí. Una peña, una peña allí en, en allí en, en vamos, una especie de puff en, en China cantando el mucho elche en, en chino español. <risa> o sea que tenemos, sí, <risa> sí, sí. tenemos mucha afición sí, y sí, esto... vaya... Y, y eso que estábamos en segunda, no estábamos en primera. Es verdad, sí, sí, sí. Imagínate, ahora en primera más, vamos a crecer. Más, es que más. vamos a crecer, los tenemos. Pero bueno, no me habéis contestado a, a cómo eh, planteó escriba eh, El juego. Ayer El juego... Eh, ¿Cambió con respecto Cambio. a Villarreal? Cambió con respecto a los seis primeros partidos de liga. Ah, ¿Y le fue bien? Bueno, mm. a par, eh, por este error, ¿le hubiera ido bien? Pues, si es... pues no le iba mal, no le iba mal porque eh, cambió de jugar con tres centrales a jugar un 4-4-2, fue un sistema más ofensivo. 4-4-2. Sí, cuatro defensas, cuatro centrocampistas y dos delanteros. Ah, y el ah. portero, el 1-4-4-2. Eh, venía jugando con un 1-5-3-2, que es reforzar más la defensa, sobre todo a la hora de defender. ...con dos carrileros a la hora de atacar... ...y ayer fue un planteamiento más ofensivo... ...al principio el equipo no estuvo bien situado... ...jugó un poco en rombo hasta que se ajustó ese 4-4-2... ...y la recta final de la primera parte fue muy buena del Elche... ...tuvo tres oportunidades de gol muy buenas... ...una al palo de Benedetto, otra de Lucas Pérez que salió rozando el palo... ...y una última de, del propio Piatti que salvó el portero in extremis... ...el Elche estuvo mejor que la Real en ataque en la primera parte... Sin embargo, en el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, el Elche sufrió, de nuevo por errores propios, un error en el despeje de Mojica, que suele ser de los mejores del equipo. En vez de despejar para arriba, despejó para su propia área y casi se convierte en gol. Es, es, es, es en ese, ahí es donde tiene que incidir Escriba. Pasó lo peor que fueron los primeros 15 minutos, el Elche empezó a controlar el partido, tuvo la de Piatti al larguero para haber ganado el partido. Ya o sea, era... que Fiati fue quizá el jugador destacado. Fue la sorpresa, fue la sorpresa. No había jugado ni un minuto, las tres primeras jornadas estaba lesionado, la siguiente no pudo porque dio a luz eh, su mujer y... Uh -huh y ayer eh, fue la sorpresa en el once titular y además eh, tuvo peligro con esos dos disparos el último al palo que pudo ser el gol de la victoria y sin duda fue el yo creo que el hombre destacado de, del partido aquí te gustó José pues Antonio Piatti me gustó mucho Pablo Piatti y me, me sorprendió porque es un jugador del que esperamos mucho pero que desde el momento en el Elche había demostrado muy poquito no que es un futbolista que tiene una calidad contrastada y lo vi participativo lo vi también eh, con esa personalidad para buscar la portería contraria En las dos partes intentó disparos desde larga distancia El segundo, como ha dicho Paco, incluso se estrelló en el travesaño Desviado por el portero de la Real Sociedad Y en general, en esa primera parte, me, me gustó el equipo Aunque no empezó bien el partido Hasta que no consiguieron ajustarse en ese nuevo esquema No empezaron a llegar las ocasiones Pero, pero me gustaron los dos delanteros Una ocasión clarísima para cada uno Y una vez más, yo creo que los mejores del equipo Johan Mojica, ¿no? Que lo está jugando todo y que físicamente, como reconoció también Escribá, es un portento físico. Johan. ¿Y Pastore? Pastore jugó cinco minutos. Ah. Cinco minutos... Cada vez juega menos. <risa> sí. Sí. Va para atrás. Sí, sí, la verdad es que no... Es verdad, empezó contra el Levante y jugó media hora. Luego contra el Villarreal jugaría diez minutos, ¿no? O quince. Y ayer jugó cinco o seis minutos. Eh, pues es, es antilógico, ¿no? Lo normal sería cada partido darle Real más minutos. Verdad? Pero no sé por qué, pues escriba o no lo ve todavía físicamente bien o el partido no pide eso, pero es cierto que eh, se está diluyendo, ¿no? Como un azucarillo en un café. Vamos a esperar que eh, a partir del domingo, pues veamos eh, a un Pastor más presente, ¿no? Porque al equipo le hace falta y en el centro del campo un hombre de su calidad. Eh, y al equipo ah. también le hace falta la afición. La afición tiene ganas, ¿no? Eh, José Antonio, tú que estás en redes sociales, mm. eh, ¿cómo, ¿cómo está en estos momentos claro, con además, estos errores? Es afición? que en siete jornadas el Elche solo ha ganado un partido, fue fuera de casa en el Coliseum, es que es así que la afición está con ganas ya de celebrar el primer triunfo del año en el, en el Martínez Valero. Por eso el partido de este domingo va a ser muy importante. Un Celta que ahora mismo está por debajo en la clasificación, vamos a ver qué pasa esta noche en Balaídos, en ese duelo contra el Granada pero sí, escuchando las declaraciones de los jugadores también después del partido de la derrota en el Real Arena, destacan sobre todo que el siguiente partido es en casa, que necesitan el apoyo de la afición y en ese sentido pues, va a ser muy importante también. Va a ser un mes de octubre, yo creo que ...fundamental para el Elche porque... ...se ha pasado la criba de jugar contra equipos europeos... ...ahora vienen todos los de su liga... ...que llamamos, ¿no? Eh, el Celta el domingo... ...a las 2 de, la de la tarde, la semana siguiente no se juega... un por selecciones, juega ah. la selección española... ...la siguiente visitamos Vallecas... ...aunque el Rayo Vallecano es un recién ascendido... ...pero está en puestos Champions, está impresionante... ...pero lo consideramos por nombre un equipo... ...de su liga, luego viene el Español... ...otro recién ascendido y vamos a Mallorca... ...otro recién ascendido, o sea que... ...octubre para mí va a ser capital el sumar la mayoría de puntos en esos partidos mmm, de cara al final de la liga. Estos ya son choques directos y estos son los que te van a dar la permanencia o el descenso. Entonces, octubre va a ser muy importante. Pues esperemos eh, que haya buenos resultados, porque lo necesita, ¿no? Porque seis puntos, ¿dónde nos colocan estos seis puntos? Pues eh, ¿Dónde parte baja, parte baja decimoquintos, eh, el Elche está a tres puntos del... Del descenso y dependiendo de lo que haga esta noche Granada y Celta, porque el Celta tiene cuatro puntos y el Granada abre el descenso con tres. O sea que interesa un empate o si tiene que perder alguno, el Granada, que es el que abre el descenso. Pero el Elche es decimocuarto, decimocuarto con seis puntos, tiene por debajo a español, Celta, Levante y luego los tres últimos. No está del todo mal, está en su hábitat natural, que es parte baja. <risa> pero nos hace sufrir. Pero nos cosa. hace sufrir. Pero es que esto ya lo suponíamos, ¿eh? Por mucho que nos hayamos ilusionado con los pastores, Benedetto, Mascarel y compañía, sabíamos que lo normal por, por presupuesto, por plantilla, va a estar en la parte baja. Bueno, eh, pensemos que nada es un error, que está rodando el equipo eh, y que nos dará buenas alegrías. Estamos empezando, que eso es lo positivo. Así es. Paco, a todo gol ¿qué tenemos hoy. Sí, esta noche a las diez y cuarto, ya semana normal, porque la semana pasada tuvimos dos a todo sí. gol con dos partidos a las diez y cuarto. Vamos a analizar esa derrota dura con, con ese error importante en defensa. Escucharemos a los técnicos, a los protagonistas, y esta noche nos acompañará un ex director deportivo del Elche Club de Fútbol, Mario Barrera, argentino que además conoce perfectamente el fútbol argentino y a los nuevos fichajes del Elche Club de Fútbol y será nuestro invitado esta noche en, en a todo gol. Y en el che en punta la tertulia. Ahí a la lunes, a la 1 y 20 para analizar la dureza de la derrota de ayer. Pues muchísimas gracias. Adiós. Y muchas gracias José Antonio. nos gracias, Volvemos Ros. a ver el lunes. Eh, bueno. Eh, sí sí sí el lunes. El lunes, pero al siguiente lunes. Al que siguiente será, el lunes no habrá fútbol. Emparedado con el 12 de octubre que es fiesta. Y ese lunes no habrá no habrá fútbol el os fin de semana. Ir de de puente. ¿Me, eh, si, de... No te, si me voy, me voy yo, José Antonio, Por... trabaja lo, Mira que se lo iba a decir a José Aprovecha que tenemos al jefe en directo, pídele, irte de puente. Pero Tengo ya que irme te de puente, Paco. No, no, no, Ni de puente ni de acueducto. Aquí hay que trabajar. Bien. Pues nada, no lo dicho. Vale. El lunes que viene nos vemos. Muy bien, Ros. Gracias. Hasta luego. Een mala noticia, no fue de casualidad. yo Ik wilde dat het y tú en toen toen, pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que toen, toen, nada, nada toen, es... toen, La fue un error, los errores no se elige para bien no para mal. No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quien te mira y quien se entrega y nada, nada les doy. Quale dolore ti mala noticia, non può da sua leda. queria que nos passara. Ik wil en niet me plichtig no me pidas perdón. No me Ik me niet me plichtig Ik wil dat je me fue un error, Ik wil dat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 ¿Quién te pica y quién se entrega? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. nada, esto, nada fue un error, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error, nada de esto fue Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real Consigue tu cuba híbrido insufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día Con seguro mantenimiento integral, plan 3 incluido, Condiciones en Ford.es Venga a verlo Automóviles Crespo, en Carretera Crevillente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 Pues son las 10 y 31 y después de la tertulia deportiva iniciamos nuestra ronda de noticias con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿cómo? ¿qué tal, Ros? Muy buenos días en ¿cómo? este último lunes del mes. Eh, un último lunes del mes que suele Punto tener décimo, esta banda sonora. Es Vamos a escuchar cómo suena, suena el Pleno de fiscal, Ordinario desde el Centro de, de la Está en estos momentos el alcalde de hablando. De Están votando las, las ordenanzas fiscales para poder hacer que se el presupuesto el del 2022. 2022. Votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal. En contra. Queda aprobada, votos a favor Grupo Municipal Socialista y Compromís, votos en contra, señor concejal no escrito García Ontiveros, grupos municipales del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Esto es lo que bueno, está ocurriendo pues ahora hemos mismo. hemos llegado Primero justo en, <risa> lo, en <risa> lo que en el titular <risa> que el, eh, aprueban las ordenanzas la fiscales el equipo, fiscal el equipo de gobierno en solitario. Exactamente. La oposición en bloque. Digamos que ahora se están preparando, para que la gente nos entienda, los presupuestos del 2022. Es decir, están elaborando eh, con el dinero que haya, pues en qué se va a gastar. Antes de decidir en qué se va a gastar el dinero que hay en las arcas municipales, hay que ver cuánto dinero se prevé ingresar. Para eso, antes de elaborar los presupuestos, lo que se hace es revisar una a una todas las tasas, precios públicos, ordenanzas, es decir, lo recaudatorio por parte del ayuntamiento, los impuestos que recauda directamente el ayuntamiento para verlo. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que va a congelar? Ya lo adelantó el alcalde a principio de curso, en esa entrevista que le hicimos en Telenit, a principio de, del mes de septiembre, y ahí dijo que no iban a subir los impuestos, ni las tasas, ni los precios, es decir, no va a subir el autobús, para hacernos una, una idea clara, pero tampoco iba a bajar. Hoy el Partido Popular le ha vuelto a pedir que baje los impuestos, concretamente le ha dicho que baje un 10% los impuestos. Es la misma cantidad y la misma petición que lleva haciendo el Partido Popular desde hace. Eh, tres años, incluso desde hace seis años, cuando empezó a gobernar Carlos González, continuamente le dice lo mismo, que baje un 10% de los impuestos y desde el equipo de gobierno los socialistas le contestan exactamente la misma frase y es, vale, si se bajan díganos de dónde se recortan, porque si entra un 10% menos de dinero a las sacas públicas hay que sacar un 10% menos. Habrá un 10% menos para eh, ayudas al IBI, para hacer carreteras, eh, o mejor dicho, para mantener algunas calles, calles. Algunas calles para hacer... Las instalaciones municipales, y un... los servicios públicos... Y es exactamente, exactamente. Exactamente, el mismo debate desde y, y, y, hace seis años. Y hay que pagar una contrata de basura que nos sale carísima, más cara. Y que cara, es nueva, y, exactamente. Porque es nueva, pero se supone que mejor. Ese es uno de los puntos principales del de pleno de hoy. El, los precios, tasas, las ordenanzas públicas de cara a esos presupuestos del 2022. Y justo cuando terminen de votar esas ordenanzas, que previsiblemente, como hemos escuchado... Ya han, ya han terminado. Eh, se estaban ah, votando una a una. No, no, han dicho, ha dicho de forma global. Mira. sometemos a la consideración del Pleno la modificación de la ordenanza fiscal reguladora uh -huh. por la tasa de utilizaciones privativas un... o aprovechamientos ah, sí, sí. especiales. Ahora irán una, a una. Van una, a, una. Van una vale. a una las ordenanzas. El caso es que cuando terminen con esas ordenanzas, que es el paso previo para el presupuesto del 2022 va a haber un punto en el que vamos a comprobar si realmente nuestros políticos han vuelto de las vacaciones más relajados, si van a cumplir ese propósito del curso nuevo de bajar la crispación, esa petición que le hizo el alcalde y que todos aceptaron, de intentar que la tensión vaya a menos durante el pleno, en un punto que calculamos que será dentro de una hora más o menos en el pleno, en el cual se va a hablar no de las cuentas del 2022, Uy, sino de las cuentas del 2020, es decir, control, de las sí. ya terminadas. Porque sí. una vez que ya las cuentas, cuando son aprobadas, son ejecutadas, sí. al final lo que hay que hacer es un informe para ver si se han seguido o no se han seguido bien. Bien, si se cumplido, estamos en el 2021, se preparan las del 2022, sí. pero el informe que, estamos ahora, eh, que se está ahora debatiendo, que se va a debatir, son de las cuentas del 2020. Ya saben que el Partido Popular llevó a los tribunales al Partido Socialista y a Compromís porque decían que las cuentas no estaban claras, desde los juzgados dijeron que sí que se había hecho todo conforme a la legalidad y que esas empresas que habían señalado el Partido Popular lo habían hecho bien y que el Ayuntamiento también lo había hecho bien. El Partido Popular dice que no estaba muy de acuerdo, que, había, que seguía habiendo sombra de la sospecha y que si no se había resuelto de una forma contundente contra el gobierno es porque faltan mecanismos para controlar mejor. Siguen insistiendo que se siguen contratando de forma irregular algunas cosas. En cualquier caso, ese informe que se llevó al juzgado hoy va a pasar por el Pleno. Lo tienen que aprobar previsiblemente, como hay mayoría de PSOE y de compromiso va a salir adelante, pero no exento de polémica. Así que ya veremos qué es lo que va a ocurrir, ya veremos el nivel, cómo eleva Pablo Ruz el nivel eh, de sus críticas cuando salga ese informe a relucir, en el, que, en el que recordemos lo que indica ese informe, es cómo se han gastado el presupuesto del 2020, los tribunales ya han sentenciado que está todo correcto en ese informe, pero el PP dice que ve mm, lagunas, que sí que es correcto todo lo que está, pero que hay más cosas que no están y no están porque el interventor, Es incapaz de llegar a todo porque no tiene recursos suficientes. Trampas dialécticas, las que vamos a escuchar durante las próximas dos, tres horas en ese debate intenso sobre ese informe del 2020. Pues sí, me, muy, muy intensas van a ser porque es verdad que uno se va a acusar de cometer ilegalidades, irregularidades graves. El Partido Popular contra el equipo de gobierno y el equipo de gobierno va a decir que no son irregularidades ni ilegalidades sino simplemente incidencias que no tienen consecuencias penales, eh, penales porque eh, el fiscal eh, archivó el caso. Y el PP va a decir que no, que el fiscal lo que hizo fue eh, cerrarlo para enviarlo a la Agencia Valenciana Antifraude, que es allí donde ahora están viendo si hay o no ilegalidades. Hay dos puntos más del Pleno, también marcados por el Partido Popular, que como vemos eh, ha vuelto con muchas ganas de... Eh, dar la batalla al equipo de gobierno y pese a eh, estar en minoría la oposición no se lo van a poner nada fácil a PSOE y a Compromís. Si lo están haciendo con esas ordenanzas fiscales a las que le han pedido bajar el 10%, no lo han hecho. Señalando las irregularidades de ese informe del 2020, el cual el equipo de gobierno lo quiere pasar eh, antes? En, cuanto antes por encima. <risa> Habrá dos asuntos que veremos un debate intenso. El primero eh, va en el ámbito... ...casi personal, porque le han pedido la comparecencia pública de la concejal de transparencia de Puri Vives... ...respecto a su situación patrimonial personal. Ya al principio de la legislatura se explicó esta concejal que era avalista de una tercera persona... ...que esa tercera persona eh, se había endeudado y por tanto le repercutía a ella esa deuda... ...que ha crecido en estos años de los 100.000 a los 300.000 euros... Tiene el sueldo público embargado, un 70%, que es el máximo, e incluso el pasado mes de julio eh, desde Hacienda se le notificó y al no poder llegar esa notificación directamente a ella, ha tenido que ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, algo que eh, han eh, aprovechado desde la bancada popular para pedirle explicaciones de por qué no recibió esa notificación, dónde estaba y cuál es su situación patrimonial personal porque consideran desde eh, el PP que se está aprovechando de tener ese sueldo público, ese cargo público, para pagar sus deudas personales. En cualquier caso, van a llevar esa situación personal de esa concejal hasta el pleno municipal y quedará registrada esa comparecencia para los anales de la historia. Eso por un lado. Y por otro, eh, ya pensando incluso en campaña electoral, saben que el equipo de gobierno hizo bandera de las pedanías hace dos años, diciendo que esta iba a ser... ...la legislatura de las pedanías... ...y lo cierto es que cada día... ...vemos más quejas por parte de los vecinos... ...que no viven en el casco urbano de Elche... ...sino en, en Defora... ...¿qué ocurre? ...que el Partido Popular va a pedir... ...que el 50% de los fondos europeos... ...que lleguen a la ciudad... ...sean destinados exclusivamente a las pedanías... ...trastocando así... ...los planes del equipo de gobierno... ...de por ejemplo crear más carriles bici... ...de peatonalizar algunas calles... ...o de crear plataformas únicas... ...como la que está en Carrus... ...y por tanto poniendo en jaque toda la eh, hoja de ruta que tiene el equipo de gobierno. Será una moción y veremos cómo justifica al gobierno no destinar esa partida presupuestaria, ese dinero que va a llegar de Europa a las pedanías. Todo eso es el pleno. Pues, eh, Hay más noticias. Uh, pues ya con el pleno creo que, se, eh, por lo que has comentado, va a ser maratoniano. Sí, esperamos pleno. que hoy mm, posiblemente acabe pasadas las cinco y media de la tarde, que es el récord. Que de, de plenos en los últimos, en los últimos años, eh, empezando a las 9 de la mañana, creemos que va a durar más porque hay que debatir muchas mociones de otros partidos políticos, como por ejemplo Vox, que pide plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, movilidad claro. reducida en, las, en los colegios, eh, que él se adhiera a una campaña de comercio justo, etcétera, etcétera. De los distintos partidos. Pues has resumido como has podido el pleno ordinario. Todo lo que nos quede, lo que se viene encima en este pleno, lo vamos a trasladar, por supuesto, con las imágenes en el informativo Telenit esta noche. Y a la una, Marga García le dará tiempo a venir a la una aquí a dar las noticias. Marga es una súper poderosa mujer que puede con todo y con más. Un todoterreno. Yo creo que no, ya no es por cuestión de género aquí en esta empresa. Es que podemos con todo. ¿eh? Con todo lo que podamos, con todo lo que nos eche. Importante, estamos también muy no. pendientes de Valencia. Porque eh, se está reuniendo... Ah, te, claro, debe la, de haber terminado las ya... Las restricciones, es, es cierto. Debe de haber terminado ya la mesa interdepartamental en la que se reúnen sí, todos para ver las restricciones. Que por cierto, acaban hoy mismo a las 12 de la noche. Sí, sí. Con lo cual tienen que publicarse oh, cuanto ya. antes... Porque mañana entrarán en vigor. De momento trascendido que se van a quitar las restricciones de horarias para el sector de la hostelería. Van a poder abrir hasta cuando tengan licencia. Para la lección nocturno se marcará el límite de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana. Los aforos serán del 75% en el interior al 100% en el exterior. Se podrá consumir en barra. Se podrá bailar siempre y cuando de pie. En esos locales de ocio, no en pistas, o sea, con tu grupo eh, burbuja con el que estás sentado, podrás bailar, no puedes hacerlo en pista, y el, las mesas tendrán un tope de 10 personas. Pues vuelve, en interior. vuelve el ruido nocturno, algunos lo echaban de menos, otros, <risas> madre mía, cómo van a incrementarse las quejas vecinales, Salva. De todo eh, eh, lo que me has avanzado, no hay tiempo para más. Te agradezco que hayas vuelto otra vez a ponerme un vocablo muy ilícita, el de fora. En la anterior crónica, creo que pusiste el coche de línea, ahora como autobús, y ahora el de fora como sinónimo de pedanía. Muchas gracias, Alba, eh, por ser tan ilícita. ¿no? A ver, nosotros somos de aquí, contamos las noticias para la gente de aquí. Por supuesto. Nos Hasta luego. Con ello. Gracias, Alba. Y nosotros vamos a cerrar ya, eh, con este ruido de fondo, eh, del pleno ordinario, la ronda de noticias, ahora con la información del tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Mal buen día. Con las altas presiones comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada hemos visto algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas nocturnas que en la ciudad, en la estación meteorológica de Telelcha, han rondado los 20 grados, mientras que en el sur del Candel hemos alcanzado los 17-18 grados. Para hoy ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que tan solo van a enmarañar el cielo, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 30 grados, en pedanías del sur del Camp de Aels, como Matola, Derramador o Valverde, rozaremos los 32 grados, en el resto alcanzaremos los 31. Mañana martes, más de lo mismo, ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, temperaturas mínimas, en torno a los 19 grados y las máximas algo más cortas, van a rondar los 28 grados. El miércoles pocos cambios, temperaturas en torno a los 28 grados y paso de nubosidad de tipo alto y a partir del jueves nubosidad en aumento el viernes tendencia a cielos nubosos, no esperamos precipitaciones tanto para jueves como para viernes alcanzaremos temperaturas más acordes a la época del año en la que nos encontramos en torno a los 26 grados.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 37091513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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta y podemos disfrutar de alguna que otra canción. Por ejemplo, la de ¿Qué será? de José Feliciano. Un equipo de gobierno que incurre... hendido como un viejo que se muere la pena el abandono son tu triste compañía pueblo mío te dejo sin alegría qué será qué será qué será qué será de mi vida qué será Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba Agradable compañía, más es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche, mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Ah, amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, pasé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Wat será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra de mi vida será? en la noche mi guitarra se mezonará una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será en de minuut van mijn moeder, en de minuut van mijn moeder, en de minuut van mijn moeder, en mijn moeder, en mijn moeder, en mijn moeder, en mijn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 Ya saben ustedes que mañana martes vuelve la glorieta a las 9 con más noticias, con más entrevistas y con más tertulias. La de mañana martes es la tertulia política. Seguiremos analizando... Pues todos los temas que se han abordado, que se han aprobado y que se han debatido en el pleno ordinario de este mes que se está celebrando en estos momentos desde las 9 de la mañana en el centro de congresos. Hoy hemos dedicado el programa para hablar de la situación actual del sector del calzado y de sus componentes. Mañana repasaremos la actualidad local en esta actividad política. Y ahora les dejamos con la música, si hace unos minutos unos minutos hemos puesto qué será de José Feliciano ahora pondremos qué vendrá de Paz y con él con esta canción con este tema pues nos despedimos que tengan un buen día hasta mañana de tenir la main de l'autre, voor een merle temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre. La vie nous dépasse, que vendra, que vendra. Je scrivons mi camino, sin pensar, sin pensar, donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde Les heures prendront soin d'elles-mêmes Que vendra, vendra zonder te denken, zonder